Estamos recibiendo a Freddy Galo, que es un vecino de la ciudad de la costa. que Hemos hablado con él en algunas otras ocasiones sobre la realidad de la contaminación de los lagos. Pero bueno, lo tenemos en línea. Freddy, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, queríamos hablar contigo sobre esta realidad. Hace unas semanas vimos un, un video que habías u b i d o a las redes sociales donde se veían、sí. unos camiones volcando、eh, bueno, un relleno contaminado al agua en el lago de la Botavara. Y, y bien, bueno, colocabas en ese, en ese video que el artículo 47 de la Constitución de la República habla sobre precisamente la protección del medio ambiente, que es de interés general, y que las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. Sí, efectivamente. Además, este, a ver, la Constitución de la República, que es, es la norma suprema, ¿no? pero hace varias leyes que establecen cosas muy parecidas, incluso hasta el propio、eh, decreto de ordenamiento territorial de la microregión de la costa, el Costa p l a n Pero, bueno, todo eso, digamos,、eh, a ver, yo no sé si se, si se está violando, se está omitiendo. Ya a esta altura este, no sabemos realmente con qué nombre ponerle a lo que está pasando, pero. Básicamente, lo que está ocurriendo es、eh, que están achicando la, la superficie de agua de los lagos, de, de la costa, para, para hacer edificios y la están achicando con un material que no, obviamente es, es contaminado. Ustedes en el video vieron que es tierra negra, o sea,、sí. no, no, no, no, es, no es arena limpia.、No、es, este, ¿Qué pasa? Nosotros、eh, ya esta, esta, esta, digamos, esta pelea la que venimos teniendo desde hace varios años. Y, y hemos consultado a, a gente que, que está en el tema de la, de, de la academia, n o de la facultad de ciencias,、sí. de la, la cátedra de limnología, que es la que se ocupa del estudio de los lagos. Este, nos han dicho que, por ejemplo, el, el doctor Daniel Conde, que él es grado 5 en la facultad de ciencias de la UDLAR, e y a la doctora Silvia Bonilla, ella es grado 3.、Eh, Conde, digamos, es especialista en el tema de lagos y Silvia. Es especialista en el tema de cianobacterias. Los dos nos dijeron este, rotundamente que no se deben resenar los lagos. O sea, ese es el primer punto, digamos, a tener en cuenta. Claro. Todo lo que se haga a partir de ahí está mal. Porque, ¿qué ocurre?、Eh, al rellenar los lagos,、eh, se tapan los humedales costeros, que, es, que son el filtro natural de, de los lagos, ¿verdad? Entonces, este, al tapar、eh, los humedales costeros para rellenar, Se está primero volcando materia orgánica, contaminante. O sea, este, ¿qué pasa? El, el, los, todo el sistema hídrico digamos, del, del país, ríos, arroyos, lagos, lo que sea, este, están sufriendo un proceso de contaminación, ¿verdad? Por, por, por el uso、sí. de fertilizantes, falta de saneamiento, todo lo demás. Y en este caso, todavía se, se agrava más eso por el volcado de, de, de, de materia orgánica, ¿no? Que son desperdicios. O sea, básicamente lo que se tira al agua son desperdicios. Son d e s p e d i o s no es un relleno limpio, es lo que sobra de obras de, de infraestructura, que pueden ser de Ciudad de la Costa, pueden ser de la zona de, de Camino de los Horneros, donde ahora se están haciendo bastantes obras viales, y todo eso viene y se tira el agua. ¿Y cómo se interpreta esto que, justamente como vos decías, de técnicos que, que, que informan de que esto no está bien y que se siga haciendo? Lo que pasa es que son decisiones que se toman a nivel político, es decir, este. A modo de, de, de resumen bien cortito,、sí. el Costa Plan, por ejemplo, que es el, el Plan de Ordenamiento Territorial de la Costa, establece que en los bordes de los lagos se puede edificar una vivienda cada 500 metros cuadrados de terreno, nada más. Y dos niveles, o sea, 7 metros y medio de altura. ¿Qué pasa? Para que se autorice la construcción de esas torres de 55 o 60 metros que se están, que se están construyendo ahora,、eh, lo que se hace es, mediante régimen de excepción, digamos, Sí. Se vota una autorización especial en la Junta Departamental. Entonces, la decisión se toma no a nivel técnico, sino a nivel político. Es decir, se vota en la Junta Departamental. Y ahí se autoriza, y bueno, y, ahí, y después se procede ¿verdad? a darle el, el visto bueno al proyecto. Así que, evidentemente, los intereses políticos están por encima de, de la realidad. ¿verdad? De los informes、sí. de. Yo, yo diría que además de políticos, intereses económicos, porque ¿qué ocurre? Hay una contrapartida, digamos, que cuando se, se, se autoriza por régimen de excepción、sí. la edificación de torres, la comuna recibe un monto que se negocia previamente, la comuna con el inversor negocia de cuánto, de cuánto va a ser el monto para autorizar eso. Esas negociaciones se llevan a cabo en una oficina que, especial que tiene la, la intendencia en la zona franca de, de la Ruta 101, en el Parque de las Ciencias. Es una, una oficina que montó especialmente la intendencia de Canelones para recibir a los inversores. Entonces, así se, así se negocia el monto, a, se pacta el monto, digamos, a,、sí. a Bonar, para que se autorice eso después en la Junta Departamental. Como, como ejemplo, por ejemplo, ahora el que está este, encaminándose son cinco torres de. De 55 metros en la avenida de las Américas y Racine,、sí. donde estaba Punta Cala.、Exacto. Bueno, ahí el, el, el monto a abonar es,、eh, digamos, por parte del inversor, ¿no? A la intendencia, es de 2.300.000 y pico de dólares. Claro. Después, o sea, estamos hablando, no son monedas. En La parte de Carrasco b o t i n g que son, según los renders, que, la, que, la, que el promotor, digamos, Promociona, este, publicita, son cerca de 16 torres. Ahí el monto está、eh, casi en 7 millones de dólares. Todas esas cifras se pueden encontrar en las resoluciones de la Junta Departamental, ¿verdad? Y Freddy, lo, los vecinos,、eh, más allá de, del grupo de ustedes que se están, tra están trabajando hace mucho tiempo en esta realidad, pero los otros vecinos, ¿están、eh, informados de esta realidad? ¿Están informados de esta realidad? Bueno, el, el tema es.、Eh, a ver, son, la ciudad de la costa tiene cerca de 20 lagos. Y, y la verdad que los 20 lagos tienen problemas de contaminación. Algunos ya están, digamos, que ya se les, ha, se les ha dado la extrema unción, se,、sí. se están tapando directamente, como el, el lago del costo urbano, el, el shopping. Sí. Este, y después, o sea, esos, esos, esos lagos son difíciles de recuperar por el grado de contaminación. Luego, porque no tienen este, casas, digamos, linderas y, y porque tienen shopping al lado. Entonces, es muy difícil volver a, a recuperarlo, a no ser que, que el inversor, digamos, el propietario del shopping o de los padrones tengan voluntad de hacerlo, o que la intendencia haga cumplir, por ejemplo, las normas que establece el propio Costa Plan. Sería lo más adecuado que la intendencia lleve adelante esto, ¿no? Claro. El Costaplan, mira, para que te das una idea, yo siempre menciono tres o cuatro artículos del, del propio Costaplan, ¿no? Sí. El, el artículo 7, en el punto 3/3, dice: los propietarios de los predios este, tendrán la obligación de desarrollar acciones para asegurar la buena calidad del agua. Entonces, yo creo que ahí está todo dicho. El tema es que, claro, no se cumple eso. No se cumple lo de la vivienda cada 500 metros cuadrados de terreno, no se cumple lo de l a s 7 metros y medio de altura. Entonces este, va, a ser, va a ser muy difícil. Este,、claro. Y más allá de eso, hay, hay normas de nivel nacional, no hay leyes, ¿no? La, la, las leyes de ordenamiento territorial, la 18308, creo que es, y después la, hay otra 18500 y algo que son de descentralización y participación ciudadana. Este, que tanto el Cotaplan s como las leyes de, de ordenamiento territorial indican que todas estas acciones que afectan a la comunidad, o sea, la, la, al entorno de la gente que vive ahí, este, es necesario que la, esa gente participe de la toma de decisiones.、Claro. Entonces, a, hasta ahora, digamos, la única participación que hemos tenido es en las audiencias públicas que realiza la i n d e n d e n c i a de Canelones. Pero que las audiencias públicas no t i e n e n ningún efecto,、eh, digamos, Concretos,、sí. simplemente、eh, los vecinos exponemos nuestras preocupaciones o preguntas o lo que sea, no nos, contestan, perdón, no nos contestan en el momento, nos reciben las preguntas por escrito, después nos mandan un. O sea, es como que una formalidad que, que bueno, es、sí, sí. un saludo a la bandera nada más. ¿Y cómo, cómo sigue ahora el trabajo de ustedes en defensa de, de, de los lagos, por ejemplo? Sí. Bueno, ahora estamos este, monitoreando el tema de lo que está pasando en el lago de la g o t a b a r a que es bastante triste, porque ya dejó de ser grave para ser triste. Este, le están, siguen rellenando. Hace, tuvimos desde el viernes, creo que fue hasta el sábado, hasta ayer, perdón, un campeonato de, de remo, campeonato sudamericano, donde participaron 350 deportistas de toda Sudamérica,、uh -huh. ahí en el lago de la g o t a b a r a mismo. Sí, sí. Este, o sea que, por suerte. Se logró que, que hubo cuatro padrones de ese lago que se lo cedieron en comodato,、eh, presidencia de la República del gobierno anterior, se lo cedió en comodato a la Federación Uruguaya de Canotaje. Entonces, ahí, en esos cuatro padrones fiscales, este, se construyó y está en plena, construcción, en plena expansión, digamos, el centro de alto rendimiento de, de los deportistas de remo y de canotaje. Logramos por lo menos que ahí se, se construyan torres. O sea, allá del pique, eso. Se lo sacaron a la intendencia de Canelones y se lo dieron como dato a esta gente, por lo menos para hacer algo productivo, digamos, para el lago. Este, y fíjate que si estamos hablando de un evento que reúne 350 deportistas de toda Sudamérica, tiene una importancia, más allá de lo, de lo estético, de lo paisajístico, de ese lago, tiene un uso que, al cual, este, digamos, todo lo que sea deporte, bienvenido sea, ¿verdad? Claro, claro, claro. Este, y nosotros, básicamente, lo que estamos haciendo es denunciar, vamos a la. Ahí hemos hablado con el ministro Peña de Medio Ambiente, de,、uh -huh. de Ambiente.、Sí. Este, hemos hablado con diputados. Seguramente no, no descartamos volver a presentarnos por cuarta vez en la en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Medio Ambiente, de Territorio y Medio Ambiente.、Sí. Eh, y bueno, nosotros seguimos golpeando todas las puertas que haya que golpear. Y bueno,、eh, básicamente lo que queremos, para que se entienda bien claro, los que estamos atrás de esto no somos. Eh, Solo vecinos que viven en la costa del lago.、Claro. O sea, los lagos tienen un rol, cumplen un rol social, una función tienen. Los lagos son usados por gente que viene de colonia Nicolich, de Paso Carrasco, este, de, de todas las zonas linderas. Entonces,、eh, básicamente hay que entender que Ciudad、si、de la Costa nace como una ciudad b a l n e a r i o digamos, o sea,、eh, Ciudad de la Costa a partir del año 94 es ciudad. Antes era,、eh, eran todos balnearios, ¿no? s a n g r i l a San José de Carrasco, Lago Mar, s o l i m a r A partir del 94 se forma n ciudad y todos esos balnearios que estaban desperdigados pasan a ser barrios de esa ciudad. Pero el espíritu de la gente que vive ahí siempre fue vivir en la ciudad jardín, costera, ¿no? Este, con casitas de uno o dos pisos <tose> máximo, que era lo que había. Y la verdad que te, que te construyan torres de 60 metros al lado de tu casa que arrojan una sombra espantosa sobre el lago, sobre tu casa. Este, y generando consecuencias catastróficas a nivel ecosistémico, n o porque una sombra de, de megatorres en el agua, con todas la, las implicancias que tiene eso para la fotosíntesis, la reproducción de cianobacterias, todo eso, es bastante desastroso. Incluso ahora que justo está empezando el verano, es la época de las cianobacterias, donde aparecen las flotaciones con el calor, y,、bueno, y están、sí, tirando sí. al agua cualquier cosa. O sea,. Eh, yo qué sé, ¿no?、Edicó. Es como que sí, no sí. hay un pienso en esto, ¿viste? Freddy, te, te agradecemos por haber estado esta mañana en la 36 y seguramente vamos a seguir hablando en otra oportunidad para estar al tanto de lo que, de lo que está pasando y de las novedades que puedan surgir. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes siempre que están este, atentos a estos temas.、Eh, les hago simplemente una invitación a todos los que estén interesados en, en ver imágenes de estos videos、eh, que pasen a visitar nuestro canal de YouTube que es bien, bien fácil de encontrar. Bien. Se llama Lagos de la Costa. ¿Lo buscan en YouTube. Y ahí van a ver todo lo que yo les estoy contando. Lagos de la Costa en YouTube. Exactamente. Bien. Gracias, Freddy. Que pases bien, ¿eh? Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. c h a u c h a u